Y comenzamos en San Juan porque la empresa Barry Gold provocó otro derrame de cianuro y el gobierno provincial ordenó parar la mina veladero. El yacimiento es el mismo donde hace un año se derramaron más de un millón de litros de solución cianurada que contaminaron los ríos de la zona. Según informó la propia empresa, el nuevo derrame... Fue informado a las autoridades sanjuaninas el 8 de septiembre, es decir, el jueves pasado. El gobernador Sergio Uñac anunció anoche en conferencia de prensa la paralización preventiva de la mina, pero no dio explicaciones sobre la magnitud de lo ocurrido. Ante la comunicación de la empresa Barric Gold de un incidente cuyas consecuencias deben ser determinadas por la autoridad minera es resuelto que se constituya inmediatamente en el lugar del Ministro de Minería con técnicos y profesionales de la repartición a fin de evaluar la magnitud y la real situación en forma preventiva, detener totalmente la actividad de la mina veladero hasta tanto se determine que no existe riesgo alguno. Y en tercer lugar, exigir a la empresa Barsic Gold la intangibilidad laboral y salarial de sus trabajadores aún en el periodo determinado por la detención. He evaluado en forma personal y con el equipo de trabajo, creo que esto es lo que la provincia de San Juan debe realizar... Y como gobernador entiendo que tenemos que primero determinar la magnitud del incidente y a partir de ahí, así como estoy comunicando ahora la detención en forma absoluta de la actividad de la mina, comunicaré otra cosa cuando tenga los elementos que me determinen informar alguna otra situación a la población sanjuanina. Por ahora, quiero llevar la tranquilidad de que la mina detiene su actividad el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y aclaramos que según la información, el comunicado brindado por la propia empresa, este incidente fue informado a las autoridades sanjuaninas el 8 de septiembre. Si esto es así, la respuesta del gobierno sanjuanino dada... Anoche, a última hora, llegó una semana después de haber conocido esa información. Y mientras tanto, los vecinos de Hachal reaccionaron indignados ante este nuevo derrame y volvieron a remarcar la connivencia que hay entre funcionarios, la justicia y la minera. En declaraciones a Informativo Farco, la integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, Marcela Alonso, dijo que insistirán con el cierre definitivo de veladero y con que no se instalen más mineras en la provincia. Sí, toda totalmente. Anoche lo ha anunciado el gobernador y no vamos a permitir que vuelva a abrir. Sí, no vamos a dejar que vuelva a abrir. Ni esa ni ninguna mina allá arriba de nuestros cerros, de nuestros tanques de agua. Porque eso es lo que buscábamos a partir de la consulta popular, ¿sí? Que no se puedan instalar más mineras. Y ya están anunciando a un año, justamente el día del año, el día 12 anunciaban que george vi se hacía cargo como vicepresidente de, de la baselle y que iban a empezar a, a, a explotar a, a Lama. entonces que se nos están volando se nos ríen y si nosotros no estuviésemos ahí en la plaza nadie se hubiese enterado de esto y esto hubiese pasado igual que lo del año pasado del 15 de septiembre del año pasado y bueno y, y no sé nada las autoridades ni provinciales, ni municipales, ni nacionales, porque es toda una convivencia para ver de dónde sacan plata para chorear, porque esa es la palabra. Eh, me estoy yendo para allá porque nos íbamos a convocar en la asamblea para ver qué hacíamos, pero anoche se hizo una denuncia federal, eh, bueno, culpando a toda esta gente de que ya de una vez sean responsables Y bueno, el juez no está en Jachal, está en San Juan, eh, no sé si venía hoy, porque estaba muy ocupado, en eh, la noche no podía venir y hoy no sé. Eh, estamos a la vera de Dios, así que esperamos que los medios como los de ustedes nos hagan eco de lo que está pasando, porque los medios de acá están dando la información del tiempo y de la quimiela, ¿entendés? O sea, no están diciendo lo que está pasando. Y es terrible, es terrible, porque están callando a esto para que la gente del mismo pueblo no se entere. Porque la gente de acá no tiene internet, no tiene redes, no está en redes. Entonces imagínate que acá la mayoría, de la población todavía no sabe lo que ha pasado. Marcela Alonso, vecina de Hachal, integrante de la Asamblea Hachal, no se toca. Vamos a seguir en nuestra segunda edición con lo que pase allí en la provincia de San Juan. Estás escuchando Informativo Fargo. Es bonito de que las empresas mineras generan trabajo y que la minera trae beneficios para todos, ya se demostrado que no y ahora con laquita retención es peor todavía. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La expresidenta Cristina Fernández criticó al gobierno nacional por hablar de pesada herencia y al mismo tiempo decirles a los inversores que el país tiene buenos indicadores económicos. Lo hizo en un acto que lideró en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente, la ex presidenta se refirió al documento con el que el gobierno promociona al país ante los empresarios que participan del foro de inversión y negocios en el que se reconocen logros de la gestión kirchnerista mientras a la población se le habla de pesaderencia dice por ejemplo que somos el país eh, con mayor desarrollo humano gracias eh, se nos dice se nos dice que somos el país número uno también en materia de educación, gracias. Se nos dice, además, que somos el país, el segundo país con mayor porcentaje de clase media de toda la región, gracias. Y también se dice, hablando de lo, de lo más relevante, no se, se dice también que tenemos el coeficiente de Gini, ustedes saben, ese que mide la brecha entre eh, igualdad y desigualdad eh, más bajo de la región gracias nuevamente así que bueno en realidad si uno lee lo que se le dice a los que están en estos momentos en, en el CSK uno piensa, bueno, ¿a quién le están mintiendo? ¿a los extranjeros o a los argentinos? me inclino por pensar que nos están mintiendo a nosotros como siempre eh, a los argentinos Un nuevo libro revela los vínculos con la explotación laboral en el campo del presidente de la sociedad rural, Luis echevere y del líder del gremio de los peones rurales, Jerónimo Venegas. Se trata del libro de patrones y peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri, del periodista Sebastián premici Además de echevere y Venegas, la investigación incluye al actual embajador en España, el ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta. En declaraciones a Informativo Farco, el periodista Sebastián Premisi contó algunos detalles de las condiciones a los que sometían a los trabajadores la familia Echeverre en Entre Ríos, concretamente el caso de dos hermanos que estuvieron casi 40 años en condiciones de esclavitud. Llevaban 38 años, en el momento que fueron encontrados, ellos ingresaron en el campo de la familia Echeverre en el año... 76 ya con la dictadura cívico-militar empezaron a trabajar ahí entran con su padre luego el padre muere y ellos quedan dentro del campo, hicieron todo tipo de trabajo digamos, fueron desde cosecheros desde trabajar en la soja trabajar en lino eh, distintos tipos de trabajo a lo largo de los años y ahora ya con sus 60, 65 años todavía seguían eh, trabajando los el Grupo Económico Chevelos, el presidente de la sociedad rural les pagaba a ellos, en el momento de ser eh, rescatados, encontrados 400 pesos a cada uno vivía en una casilla, nada, en las mismas condiciones paupermas, sin luz, sin agua sin posibilidad de tener eh, alimentos refrigerados eh, cuando estaba complicado el clima tenían que ir a un arroyo para poder eh, tomar agua incluso también hacer sus necesidades el mismo el mismo escenario, durante 38 años, los, los cornejos estuvieron eh, reducidos a la servidumbre en, en uno de los campos de la familia Echeverri. Recordemos que esto pasaba en campos de Luis Miguel echevere actual presidente de la sociedad rural y uno de los principales aliados del gobierno de Mauricio Macri. Pero ¿cuál es el rol de Jerónimo Momo Venegas Para que sean posibles casos de explotación Como estos, él, recordemos Es el líder de la UAT El gremio que debería defender Los derechos de los trabajadores rurales Según el autor del libro, el periodista Sebastián Premisi, los peones rurales se Enteraron de que existía un organismo Estatal que debía defenderlos Cuando el gobierno anterior Desplazó a Venegas Y se creó el Renatea Que antes era Renatre y que Él mismo controlaba es Una de las cosas que encontré la investigación durante todos estos años es que vos le preguntaba a un peón rural si habían escuchado hablar alguna vez del Aguatre o del Renato y te decían que no no sabían que existía y de hecho el que sabía te decía, bueno, sí, acá vino el Aguatre una vez y arregló con el patrón, digamos, son los mismos trabajadores los que dicen que la Aguatre arreglaba con las patronales a cambio de no decir nada o no o de no hacer ninguna denuncia sobre... Eh, la situación de explotación laboral. Así que ese era un poco el rol de, del Momo Venegas, a través del RENATRE, que funcionaba como un organismo, como una empresa privada, ocultar las verdaderas injusticias que se estaban llevando adelante en el trabajo rural, siendo él también el representante gremial que debía velar por por los derechos de los trabajadores, en realidad hacía todo lo contrario. Sebastián premiicié eh, autor de este libro de patrones y peones los aliados esclavistas de Mauricio macri que va a estar en las librerías del país a partir del 20 de septiembre seguimos en twitter arrofarco y nos vamos ahora a Mendoza porque allí hay preocupación por la desaparición de una chica fue vista por última vez en julio. Tenemos el informe de nuestro compañero Germán Flores desde Radio Sin Dueño. Muy buenos días a la Audiencia Nacional de Farco. En el Valle de Uco, la desaparición de una joven conmueve a toda una comunidad. Se trata de Danisa Belén Maldonado, de 17 años, residente del departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza, quien fue vista por su familia en el mes de julio de este año por última vez. La búsqueda de Danisa se inició los primeros días de agosto luego de la denuncia efectuada por la familia de la joven, cuyo caso está a cargo de la Fiscalía número 2 de Mendoza. Pero hasta el momento no se ha obtenido ningún dato o pista sobre su paradero, pese a la desesperación de su gente, que además teme la lentitud de la justicia y el estancamiento del caso. Vecinos y vecinas, amigos, compañeros de escuela y distintas organizaciones sociales se han solidarizado a través de cortes de ruta, difusión en medios de comunicación, redes sociales y pedidos de formación, además de exigir a las autoridades la agilización de la búsqueda y la aparición inmediata de Danisa. El pasado lunes 12 de septiembre se realizó el tercer corte de ruta en el distrito del Algarrobo, en Tunuyán, para visibilizar esta búsqueda, donde estuvieron presentes familiares, amigos y miembros de agrupaciones como así también representantes del municipio de Tunuyán. Allí estuvo también Radio Sin Dueño y entrevistó a Facundo, hermano de Danisa. Y este momento está muy difícil, atravesando más por mi mamá, que está muy mal ella en este estado. No sabe, no sabe nada y se siente muy mal ella al no saber noticias. Y la policía del cordón en estos casos no hizo nada, así que estaba muy lento. Es decir, no avanza el caso, está trabada. Claro, claro el caso está muy trabado porque no le preguntamos a la policía y no no, no saben nada, ellos tampoco. Bueno, algo que quieras decirle a la comunidad. Que si saben algún dato de ella, que más por mi vieja, que está muy mal, quiere saber dónde está ella. ¿Algún número al que se puedan comunicar? 26, 22, 69, 17, 61. La desaparición de Danisa se suma a una alarmante y triste lista de miles de mujeres y niñas desaparecidas en los últimos años en nuestro país. Y el pico de esas desapariciones se dio en víctimas de entre los 12 y 18 años de edad. Mientras tanto, el próximo lunes se realizará una marcha por las calles de Tunuyán exigiendo nuevamente la aparición con vida de Danisa Maldonado. Reportó para Farco, Germán Flores, de Radio Sin Dueño, Tupungato, Mendoza. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar